Hola amigos de Farco de todo el país. El pueblo santafesino de Maciel, ubicado a 55 kilómetros de Rosario, se encuentra fuertemente movilizado en contra de la instalación de ocho cabas para tratamiento de desechos, que para ellos podría afectar el ecosistema y la salud de la población, aunque la comuna y la Secretaría de Medio Ambiente Provincial sostengan lo contrario. En diálogo con FM por Yahoo, la ingeniera ambiental e integrante del taller ecologista Rosario, Cecilia Bianco, explicó que uno de los reclamos de los vecinos es que se realice una audiencia pública para abordar en profundidad esta problemática. Los vecinos siguen en su lucha porque se sienten que no les han brindado toda la información de entrada que tendría que haber sido provista dentro de lo que es el estudio de impacto ambiental que presenta la empresa después la provincia tiene que estar dando la posibilidad de que se conozca más a través de una audiencia pública. Eh, la provincia es reticente En este aspecto, a dar audiencias públicas, las empresas tampoco lo quieren. Además, el senador provincial por el Departamento San Jerónimo, Danilo Capitani, ingresó a la Cámara Alta Santa Fecina un pedido de informes al Ejecutivo sobre la situación de habilitación de las cavas y o vertederos en la localidad, por lo cual se esperan más datos sobre los estudios de impacto ambiental realizados en el lugar. Desde la Radio Comunitaria del Cordón Industrial, FM por Iajú, informó José Mateucci.